con la Universidad Pública ¡No se jode! Compañeros tenemos que ser conscientes de que estamos protagonizando un movimiento fundamental excepcional tuvimos semanas de paro 22 días Como cuentan los compañeros, de la conad histórica, el único gremio en un verdadero plan de lucha para arrancarle el salario, el presupuesto a estos gobiernos. <risa> Tuvimos asambleas, clases públicas. Quiero saludar acá a mi compañero del Centro Estudiantil de Filosofía y Letras, tomada desde el lunes. Los amenazaron con la policía, con el protocolo. Más estudiantes fueron asambleas y se tomó la facultad. saludo a la los estudiantes de, de psicología. Psicología de la UBA tomada el día de ayer. Y están también los estudiantes sociales que tuvieron que hacer asambleas autoconvocadas. Porque los supuestos opositores no querían convocar asambleas no querían luchar, ahí se hicieron asambleas autoconvocadas, se tomó la facultad, se hicieron los cortes y hoy están en esta plaza de Mayo. Compañeros, esta huelga, esta pueblada universitaria no muestra un método, los que están ahí adentro están vibrando, Vibran al calor de nuestra lucha. Bullrich ya no sabe qué pero tú demás decir. Ahora tuvo que decir que le va a pagar la luz. Ese no es el problema. Queremos universidad que se abrir las puertas, que puedan desarrollar la docencia con trabajadores que cobren una canasta familiar. Porque acá no vale solamente ejecutar el presupuesto. No estamos peleando los que estamos en esta plaza para que se ejecute el presupuesto que votaron en octubre del año pasado. Ese presupuesto que votaron los que gobernaban antes y los que gobiernan ahora es el presupuesto de los 20.000 docentes a de la Benahúa. Es el presupuesto de los trabajadores no docentes tercerizados que cobran la mitad del convenio que deberían cobrar. Es el presupuesto de Monsanto es el presupuesto de Cargill, de Maizar, de BlackBerry. Está toda la facultad exacta acá, compañeros, todas las facultades exactas que lo puede investigar si BlackBerry no le da la plata para investigar. Tenemos un presupuesto que nos deja en manos de las grandes multinacionales la investigación en la universidad pública. lo que estamos acá, estamos peleando para revertir todo eso. Y no estamos solos, estamos con Comodoro Rivadavia, una pueblada de 50.000 trabajadores que mostró cuál es el método para enfrentar los despidos. No estamos solos, estamos con la lucha impresionante de los compañeros de Tierra del Fuego que fueron a la cárcel por defender la jubilación, por defender el salario.